Como ustedes bien lo saben, que ya el río se secó Ahorita los pescadores se encuentran en vacaciones y tiran su atarraya La mujer por quien sufría se fue pero regresó Ya me volvió la alegría, la nueva luna de miel la pasamos en la playa Ya mi pobre corazón, ahora sí vive contento Con la reconciliación, se acabó este sufrimiento Con la reconciliación Que se nunca se lo oye viejo. Soy como el pájaro con que ese nunca se lo lleva. Más feliz porque he logrado en mi vida, una mujer tan querida, que sabe sobrellevarme y me ha sabido comprender. Ya no volveré a sufrir, se curaron las heridas, se acabó mi mala vida, lo que tengo es que ajuiciar mi y saberle corresponder.